En la periferia de La Plata, el intenso frío va acompañado de continuos cortes de luz. Gente sin calefacción ni luz, centros de salud que no pueden funcionar como deberían y una empresa privada que presta un servicio público y hace oídos sordos a los reclamos de los vecinos. En el caso de Barrio San Cayetano de Melchor Romero, en los últimos tres años los vecinos se reunieron en reiteradas oportunidades con representantes de la empresa DELAP la empresa que presta el servicio eléctrico. En 2014, Edelab asumió el compromiso de realizar la inversión necesaria y hasta comenzaron el tendido eléctrico, que luego no terminaron. Cansados, los vecinos presentaron una denuncia ante la Subsecretaría de Servicios Públicos y Relaciones del Consumo, solicitando una audiencia de mediación con Edelab. Escuchamos a Patricia Velázquez, vecina y delegada del barrio San Cayetano.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 tener luz como corresponda, poder reclamar porque nosotros sentimos que nuestros reclamos no son escuchados para legalizarnos o para normalizarnos. Para indignación de los vecinos, Edelap informó que no podía continuar con la obra por falta de fondos, mientras que en la página de la empresa se publica a diario las obras e inversiones que viene realizando. Este viernes respondería a las exigencias planteadas. Los vecinos están analizando qué medidas tomar en caso de no encontrar respuesta. Nosotros como vecinos del barrio estamos cansados. Todos los que fuimos hoy a la reunión veníamos como en forma de broma, pero muy en serio. De la porque no hay otra opción. No podés encontrar una forma porque hasta nosotros somos...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 Informó Inesto Narelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.